especial para marcha. Eh, bueno, no, o sea, no soy ingenuo, sé las políticas que entrecruzan los distintos medios, pero nadie me dijo esto no se puede publicar, me pidieron la nota, la hice y lo conté con hacer el papel de la nota y hoy cuando abro el diario veo que es otra nota. Eh, tergiversando lo que lo que yo había planteado y sobre todo obviamente haciendo, o sea, no no dándome el derecho que tenemos todos los periodistas de cuando no compartimos algo, el derecho básico que tenemos de retirar la firma.